usted habla de que son escuela le sabemos de qué están hablando, ¿no? Uno de los... Una de las grandes figuras jóvenes que tenemos en el momento la Jesús. Tú... Hola, buenas noches. Eh, bueno, acá vine a presenciar del evento de, de Diego, apoyarlo a Maciel también. Y bueno, tratando también de, de estar bien para, para mi pelea, acondicionándome el clima. Ah, claro, ¿Serías con Miguel Leonardo Cáceres? Con Cáceres, peleó el 21 de agosto en Rejumpista, Santa Fe ¿Y que noche se perdió frente a Ubi Rodríguez? A Ubi Rodríguez, sí, sí, sí Lo tengo visto a Ubi, porque Ubi peleó conmigo cuando quiera mater En eh, la FAF ¿Qué, eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, Jesús, en una de las últimas peleas que fue contra eh, Tapia Realmente te tocó sufrir de verdad, ¿no? ¿Qué, qué experiencia sacaste de esa pelea? Fue una experiencia muy linda porque yo en realidad un boceador eh, con, con la experiencia que tenía tapia, ya era un tipo aguantador, todo y bueno, me comí una, una mano que me entró un tipo bolero, tipo cro, de rechazo. La primera vez que estuve medio flojo ahí con el, con el peso también me, me cortó un poquito la categoría, entonces sufrí un poco la piñanza. Ahora vas a hacer esta pelea pero ¿a aquí, aquí están apuntando usted ¿A buscar algo nacional o ya seguramente va a tener otra salida del exterior? No, seguramente estamos, estamos tratando de pelear alguna chance, una eliminatoria, algo más importante. ¿Ya una eliminatoria? Sí, creo que una tres peleitas más cuatro ya estaría la propuesta, la, la propuesta de Maren Margocián de la pelea bueno, de la eliminatoria. ¿Y vos qué pensás? ¿Encontrás que estás en condiciones? ¿Que con cuatro peleas vas a estar bien ya para estar aspirando? Sí, yo más o menos entre... El... Yo conozco a todos los rivales, porque siempre veo rivales y peleas de lo de afuera, video. Tengo gente allá de Estados Unidos, me manda video y bueno... Gracias a Dios, creo que me veo en condiciones de, de pelear. Pero siempre y cuando con un, con un plazo más o menos 4 cuatro o cinco meses para ponerme bien fuerte, a pelear algo bien importante. O sea que vos estás sabiendo bien los, la gente que está allá, los pesos que, los, que, los pesos que calzan, como son todos, para vos ni nada ajeno, los, los, rivales, los futuros rivales que podrían ser. No, no, sí, específicamente Juan Mayope, muy zurdo, es fuerte. Después está Gamboa, está Crillón, que son los actuales campeones. Y bueno, después las otras ocasiones también, pero bueno, estamos invocando porque yo soy campeón latino de la OMB y el presidente quiere que pueda pelear una, chance, una, una pelea con él o ir a entrenar en... en, en en la misma empresa está en la OMB, el campeón. Ojalá se me dé la oportunidad de, de, de pelear el chance, pero pues ya para el año que viene, a mitad del año que viene, ya estaré peleando una, una chance ahí. Pero bueno, ojalá es? estar entrenando con los, los mejores. Pero, ¿cuántos días? ¿Es de, de, de, de Pluma? Más, más, más? No, no, es Pluma, es Pluma. Es Pluma... Es pluma. Es pluma el vamos a ver, tiene tratar de bajar a, a, a Super Gallo, pero creo que la, la de la categoría yo me frío mucho, el peso me cuesta, siempre y cuando está el, la previa más o menos de tres meses, dos meses y medio, una, la, la pelea que me vengo haciendo ahora. Toma a Juan Malópez, el campeón de la OV, eh, que va a unificar con el Rafa Márquez 18 de septiembre en Las Vegas. Y hacer un campus en Estados Unidos es muy difícil para vos, eh, no, no tenés la posibilidad de, de adaptarte estar un tiempo? Sí, creo que estuvieron la, la, la puerta abierta y sí estaba la puerta abierta para ir a la, a la empresa de Torrom y bueno, ojalá de, de ir allá y probarme con los mejores bolsadores que tiene la, la empresa Bueno, un futuro bárbaro pero dio un montón de pizza, Futuro tremendo de un boxeador joven Y un chico que... de gran porque... Claro, y además, escuchame Mirá que, que terceto tiene Maciel, Chávez Cuellar, atrás viene Bonani Hay un equipo de lujo eh. Sí, en verdad, los, los chicos son muy muy apegados, siempre nos mandamos Un mensaje, eh, aunque estamos en Bonani el vive El único que vive lejos, viene seguro El Junín, el Junim. Y bueno, y bueno, siempre estamos en contacto y lo, lo venimos a apoyar mutuamente entre nosotros, porque somos los lo únicos que venimos bien así, siempre estamos unidos. Yo entré en el gimnasio de Javier Maciel y bueno, vine a apoyarlo a él, a Diego Chávez y bueno, a todos los, los chicos que viene deciendo bien. Estamos por, por tu hermano Juan, o sea, ¿más seguir en la actividad o no? No. ¿Y Juan, te Sí. Bueno, estoy No, creo que, que Juan, eh, bueno, justamente me está ayudando a mí porque peleo con zurdo, cáceres de zurdo. Y bueno, qué decirle, está eh, en, en 80 kilos, 85. No, no. Eh, no, no es que. No, está, está dejado, dejado un poco porque está trabajando. está trabajando, está entrenando, está trabajando. Tiene un bebé también. Tiene un bebé, y bueno, ojalá se le den las cosas para el año que viene recién. Claro, porque era un gran prospecto, pero en su momento, yo me acuerdo que el profesor Morales dijo que era muy nuevo para hacer el salto de profesionalismo, y lamentablemente, bueno, se pelea con la donde con el un nocau terrible, y a veces, bueno, deja secuelas supongo. ¿no? Sí, creo que yo... Yo bueno, en parte en eso comparto con, con Morales que yo lo aconsejé que él se quedara uno o dos años más, que federación le da autorización después de pasarse, pero que le faltaba un poco más. Bueno, ese se quiso hacer profesional era muy joven, discutiendo a los 20, tiene 22, 23. Y bueno, ojalá que el año que viene pueda va a seguir en la carrera y bueno, o está haciendo también el curso de técnico. Y bueno, sí. yo creo que, qué sé yo, es mi hermano y no, no, no muere así de A ver, Jesús va a un ejemplo, mira. Eusebio eh, Pedrosa Perdió tres peleas por cabo Y todos decían dejar el boceo Y después por eterno campeón Que fue, 20 defensas de la corona justamente pluma. Yo creo que tu hermano tiene con que Quizás, bueno, hay que armarle de nuevo la campaña Buscarle rival de menor jerarquía Para que vaya tomando confianza Sí, creo que sí Creo, eso, creo que mi hermano Tiene buen boceo, buen tiene buena capacidad Capaz que lo que no tiene que Yo, yo soy un amante de, de gimnasio Soy un amante de, de correr Justamente ahora el 28 de septiembre me voy, salgo de San Miguel a Luján, corriendo, hago dos paradas con dos, y le digo, digo, acompáñame, no, me dice, corre, dice, lo, lo corro yo, me dice, bueno, y bueno, eso son cosas de, de cada uno, ojalá que le pueda crecer, ya tiene un hijo, le ha cabeza, tiene una, una familia y bueno, ojalá el año que viene poder empezar con todas las ganas. Además tuvo un problema, cuando reaparece, le pone un tipo, escuchame, ¿sabes qué pasa? Yo soy muy viejo de ver pelea, No soy tanto el periodista, pero yo vengo de la década de 50 viendo pelea Cuando a mí no podés reaparecer con un tipo, de que hacer donde vos tenés que agarrar confianza, donde ir despacito. Más cuando uno cae duro... Puedes venir otra vez Con un tipo Que tenés que ir despacito Haciendo escala ¿Qué apuro tenés? Entonces Lo apuraron Y lógico No peleas así A cualquiera Le baja la moral Claro, sí Eso un, Una vez, que, una vez que, que mi hermano Perdió la pelea, pelea Yo no estuve con él pues al otro día Tuve que pelear Y bueno De neta estuve con él Lo estuve mirando El, el knockout fue, fue tremendo A ver, Coco no pegaba nada no, no, Pues no pega Pues yo iba a aguante con Coco Pero bueno Esa mano Fue con arma y vía Que lo manchó justo Bueno, él lo no peleó en la categoría que tenía pelea, porque era de 61 kilos. Eh, antes de darle super pluma, bueno, peleó 63, 64, creo que yo. Bueno, son cosas son bases de lo físico, como yo le digo. Si él no se entrena, tiene condiciones, el día que la pareja tenga que para aparecer con todas las condiciones. ¿no? Bueno, eh, para tenemos que, un lujo, ¿no? Para que la gente sepa, el eh, señor es domador de caballo, de verdad. Ah, por eso, el domador de caballo, Loris. ¿eh? ¿Cuántas más? No, no, no yo el, en realidad yo lo hacía cuando era, cuando era chico, ya de, cuando entré en la selección, dejé todo, me he lastimado la muñeca, tu, tuve un, un golpe de un caballo justo en el, una pequeña piscina del, del, del pecho, pues se me volvió el animal, entonces ya entonces dejé de hacer todas esas cosas, vendí todos mis caballos y todo, y bueno, ojalá hacerlo algún día, pero de hobby. ¿no? Bueno, ahora voceo, voceo voceo. No, ahora solo es solo voceo, solo entrenar y bueno, dedicarme a pleno mi carrera, como dice siempre. Un honorante proyecto al voceo. Hoy esta noche es una noche que había que decir la noche de proyecto, porque están todos. Gracias, muchachos, y toda suerte del mundo para vos. No, muchísimas gracias y bueno, ojalá estar el 21 peleando y dar un buen espectáculo a la gente. Gracias a todos ustedes.